Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Este especial que tenemos hoy, dedicado al maestro Robert Tepper, que mañana actuará en Madrid en la Sala Arena. ¿Qué ganas? Vamos a dedicar un especial a este gran personaje. ¿Cuánto le debemos en el mundo de la horror? A Robert Tepper, que mañana estará en Madrid. Haciendo un concierto y hoy vamos a hacer un especial dedicado íntegramente a él. Repasando sus cuatro álbumes y también temas inéditos que, por suerte, tenemos, incluso temas muy, muy inéditos, no... que ni siquiera en algún ese no oficial, los tracks, o raretras, como le quiera llamar, que hay por ahí. Tenemos temas que no han sonado nunca. Y te vamos a poner en este especial de Robert Tepper en Vigilante. Estaremos acompañándote hasta las seis y media aproximadamente aquí en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Y si quieres también búscanos en TuneIn, que nos puedes escuchar con mejor calidad todavía. Por Facebook tenemos puesto el enlace. Pones en TuneIn en el buscador, Onda Latina. Y te lleva directamente al reproductor para que lo digas en mejor calidad. Este e es l programa. Hoy, viernes 13 de diciembre, total directo. Aquí ahora comienza Vigilante. Y bueno, te iremos contando cosas durante la tarde de ese concierto de mañana. Hoy especial dedicado íntegramente a Robert Tepper. O t i p p e r como decimos en España, pero es Tepper. Y bueno, anunciarte también que mañana estaremos en la cabina pinchando en ese festival de rock melódico. Buena música ahora, entre grupo y grupo, al comienzo, apertura de puertas siete y media. Y la verdad es que tenemos unas ganas locas. Y sin más historia, vamos a comenzar estos 120 minutos dedicados a Robert Tepper.、Eh, ¿Y cómo íbamos a comenzar? Pues de esta manera, no podía ser de otra. Ya casi que tenemos los pelos de punta de escuchar a Robert t e p p e r Impresionante el Noise We Out. Además, veníamos escuchándolo en el coche estos días que estábamos de viaje y la verdad es que los pelos de punta se nos ponen de poder escuchar este tema en directo mañana sábado. Y bueno, pues como te decíamos, hoy tendremos un especial en Vigilante de Robert t e p p e r un señor que nacía en Bayonne, n e i e r s i Y por supuesto, ese tema, ese n o e a s y We Out, que como hemos escuchado, famosísimo por el tema de Rocky 4. Y bueno, esto salía en su primer álbum, ese álbum llamado n o e a s y We Out, que salía en el año 86. Y que bueno, contaba en este álbum con gente como Dan Huff, Alan Pasca, Tommy Fonderbrook, Tom Kelly, Kim Bullard, Carla DeVito. Van Stephenson, Carlos Vega, entre otros. La verdad es que musicazos en ese primer álbum, sin duda considerado por todos como uno de los referentes en el mundo de la OR. Y además, esa canción que escuchamos, ese No Say We Out, precisamente la mayoría de la gente lo tenemos como, sin duda, un símbolo. Una música hecha perfectamente a OR. Como es ese Noisy We Out. Como te decía, esta tarde van a sonar temas de Robert Tepper de sus cuatro álbumes, incluido el último. También pondremos temas inéditos y temas que ha compuesto para otras personas. También sonarán hoy aquí en Vigilante en estas dos horas, en estos 120 minutos dedicados a una persona que sin duda se lo merece, que es Robert Tepper. En una forma impresionante está. Y mañana te aseguro que vamos a tener un concierto de los buenos buenos. Bueno, como te decía, comenzamos con ese No Y es Y We Out, un tema que fue un éxito claro en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo prácticamente, gracias a Rocky 4, y bueno, pues l l e v o al estrellato al amigo Robert Tepper. Vamos a continuar, nos vamos a ir ahora a su segundo álbum, a Modern Madness, y el tema de Unforgiven, que abría este álbum. Grande Robert Tipper de Unforgiven, ese álbum que salía en el año 88 concretamente, y que bueno, también contó con gente súper importante en este álbum, producido por Joey Ciccarelli, y con gente como Dan, Ga Dan Hath, Gary Miric,、eh, Fernando Saunders, y bueno, tal vez en este segundo disco, gente menos conocida que en el primero. Y bueno, dio un toque distinto a este álbum. Tal vez se adentró más incluso en algunos temas, más dentro del de high tech, podríamos decir. En este Modern Madness, que a nosotros personalmente nos encantó este disco, al igual, igual que el primero. Y luego tuvo que pasar bastante tiempo, hasta el año 96. Aunque bueno, entre medias pues grabó y grabó y, y compuso temas. Que bueno, algunos salieron en ese último No r e s t for the Wounded Heart. Y otros se quedaron por el camino. Es que hay temazos por ahí inéditos. Ya podría plantearse si nos está escuchando Robert ahora. Ya sabe lo que tiene que hacer: sacar un nuevo disco con todos esos temas inéditos. Porque la verdad lo merecen. Como te digo, vamos a ir recordando toda su carrera. Todo, sobre todo su música. Hoy en día con internet tampoco es cuestión, siempre lo decimos: meterte al rollo de todo, dónde, dónde está, qué ha hecho y tal. Porque bueno, ya lo sabemos prácticamente todo. Pero bueno, si、sí, algunos apuntes iremos dando durante este programa, estos 120 minutos dedicados a Robert Tipper. O Tipper. Y bueno, vamos a continuar con ese álbum que te decíamos que salía en el año 96, ese No r e s for the Wonder h e a r t Y con otro tema,、eh, hemos empezado con el primero, después el segundo, y por supuesto,、pues、el orden tenía que ser el tercero. Cristina. Mmm. Un tema que me encanta, este Cristina, que apareció en el que él no raced for the Wonder h e a r t Un tema, además,、eh, contado con la guitarra, bueno, escuchabas de Michael Thompson,、eh, cambió a Dan Huff、eh, por Michael Thompson para este álbum. Y bueno, qué maravilla, qué maravilla de, de disco nos dejó estos tres álbumes, más el último, que es más New Country, que sonará esta tarde.、Eh. A mí me parece un discazo, yo lo estoy escuchando y me parece un disco muy bueno. Se aleja de nuestro rollo, de nuestro mundo de la o r o r pero bueno, no tiene nada que ver. Si el disco es bueno, pues、eh, como es el caso. Hay que escuchar de luego, escucharemos un par de temas de ese álbum. Y recordarte: mañana, sala r e n a Apertura de puertas a las siete y media. Estaremos pinchando, si no ocurre nada raro, poniendo buena música ahora, entre, antes de que comience el concierto, entre grupos, etcétera, etcétera. Allí estaremos pinchando, vigilante. n o lo han pedido y encantados lo hacemos, cómo no. Y bueno, esperemos que sea una gran fiesta. Ahora tendremos primero a The Ball. Posteriormente, ese proyecto de Indigo Balboa, ese m i s s i o Box que hacen versiones con Alfonso Samos. Te va a encantar, ya verás. Posteriormente, i n d i g o presentando su nuevo álbum Carmelion. Y para finalizar, con una banda de lujo, de auténtico lujo, vais a alucinar. Estará Robert Tepper. Presentando todos sus temas en eléctrica, todos los temas, sobre todo de su época más a h o r Y bueno, todavía no sabemos el set list, no nos lo han dicho, pero bueno, nos no lo podemos imaginar. Vamos a ir ya con algún tema más、eh, inédito. h e m a n s o n a t o los tres primeros álbumes y, bueno, pues tiene canciones para dar y tomar por ahí el amigo Robert Tepper. Que, bueno, pues、eh, nos encantaría que las pudiera grabar. Porque, a ver, lo que vamos a ir son demos.、Eh, hay algunas demos que se escuchan mejor, otras peor. Y, bueno, incluso algunas las hemos desechado porque ya el sonido no era excesivamente bueno. Pero, bueno, yo creo que merece la pena escuchar temazos como este Coming Up, este tema inédito que vamos a escuchar de Robert Tepper. Hi, I'm Robert Tepper. I want to invite you to my show on Saturday, especially my fans who listen to AOR Vigilante Radio. Bueno, todas estas canciones te las encuentras、eh, justo después del Modern Madness. Esos, esos años, la verdad es que compuso muchas canciones,、eh, entre ellas esta, y bueno, algunas que luego aparecieron en aquel No Rest for the Wonder Heart, algunas se quedaron fuera, como es el caso de esta, que es un temazo impresionante, y bueno, alguna más que incluso ya ni, ni,、eh, ni en el Rare, en ese、eh, álbum no oficial que.、Eh, que, que Tienen por ahí que, bueno, pues、eh, yo tengo incluso algunos temas más,、eh, ya te digo, de, de Robert Tepper, que es,、eh, es increíble. La verdad es que podía sacar otro álbum perfectamente, vamos, y sería un discazo. Vamos a continuar.、Eh, le escuchábamos antes también anunciarte el concierto de mañana, ese concierto en la Sala Arena a las 7 y media. Me parece que son 20 euros、eh, en anticipada. La puedes comprar en Ticketmaster, Ticketea、eh, o Sun Records en, en Callao, que puedes ir también a, a comprarla in situ,、eh, la entrada de Taco. Y、eh, mañana, por supuesto, en taquilla. Que supongo abrirán sobre las 7 de la tarde a 25 euros, ya un poquito más cara, ya s a b e s e n t a aquí ya. Y esperemos que puedas ir, anímate,、eh, no te lo pierdas porque va a ser un día increíble. Vamos a continuar en la. Bueno, pues en, en lo que es la historia de Robert t Epper en toda su discografía. Volvemos otra vez al primer disco aquí, el disco del año 1986, y con otro de esos temas que yo creo que va a sonar mañana sí o sí. Única la que tiene Robert Tipper, sin duda, ¿eh? tiene una voz、eh, súper peculiar esa, con ese tipo de, de ronquera que la verdad es que le da una caña a, los, a, los, a las canciones increíbles. A mí me encanta ¿eh? su voz, la voz de Robert Tipper, Tepper. Él se reirá porque nosotros siempre, todo el mundo, yo con é l todo el mundo que hablo es Robert Tipper, pero bueno, realmente se dice Robert Tepper. Bueno, Como que nos suena mejor, Tipper. ¿no? Increíble. Mañana en Madrid, no te lo pierdas por nada del mundo, ¿eh? Por nada del mundo te puedes perder el concierto. Concierto único en Europa de Robert Tepper. Y bueno, vamos a continuar. Vamos a ir con otro inédito: Look Me Up, un tema también inédito que no está en ninguno de sus cuatro álbumes. La calidad baja un pelín, la calidad de sonido, evidentemente. ¿eh? Pero bueno, sondemos, es lo que hay. Vamos con él también, te vamos a recordar antes algo. Hola, soy Robert Tepper y quiero mandar un saludo a los o y e n t e s de Vigilante Evo Radio e invitarlos a mi concierto este sábado. No o s explicamos todavía cómo estos dos temazos que hemos puesto no están en ningún disco. Es impresionante, son los dos temas que hemos escuchado, inéditos, que todavía escucharemos más. ¿eh? Tenemos bastantes más,、eh. vamos a intentar ponerte algunos más. Y también, por supuesto, otras cosas, como por ejemplo, que va a sonar a continuación.、Eh, n e Su larga carrera como músico, que bueno, pues hace bastantes cosas, eh, compone. Eh, Produce, bueno, hace muchísimo.、Eh, en aquellos años, pues bueno, en los años gloriosos de la OR,、eh, hizo algunas canciones para Benny Mardons, tanto para aquel disco del año 80 como para este del año 89, aquel que participó Mar Mangol. La verdad es que la canción está sacada del primer disco, pero bueno, nosotros vamos a ponerte este, este último. Vamos, este último no, mejor dicho, el álbum que se llama Benny Mardones, como el mismo, en el cual también aparece este Into The Night, que estuvo nominada a los Grammy, esta canción, esta canción escrita t a a n n c c i ó e s por Benny Mardones y el propio Robert Tepper,、eh, que es un temazo este Into The Night. Just sixty years old. Leave her alone, they say. Separated by four Teníamos a Benny Mardon sonando esa canción coescrita con Robert Tepper、eh, que escuchábamos en Vigilante. Vamos a continuar, vamos a irnos a su último álbum, ese álbum que nos sorprendía en el 2013. De repente apareció un álbum、eh, llamado New Life Story. Además, una cosa curiosa, porque yo, bueno, yo siempre buscando en el Facebook y todos estos sitios a Robert Tepper. Y bueno, una vez、eh, encontré a uno,、eh, me d i c e amigo, tal, le pregunté que cuando a ver si sacaba algo, iba a sacar alguna música y tal, y resulta que no era él. Y me decía que era vecino, era, vivía cerca de. De Robert Tipper, pero Robert Tipper no estaba, no estaba por el Facebook. Bueno, el caso es que sacó este año, ese, este año que además lo descubríamos、eh, hace ya tiempo en el programa y lo poníamos, de hecho, este álbum que va a e s t a r más dentro del rollo New Country, pero bueno, que merece la pena, a ¿eh? e l New Country y el ahor,、eh, tal vez no es que estén que e s muy cerca, muy cerca, pero sí, hay cosas que te pueden gustar si, si te adentras en el mundo New Country. Vamos nuevo a escuchar el tema que da título a tema、eh, último álbum título Robert Story, ese el que del de Tepper New Life Story, y el y y 2013 フェイクのすみーせいクイー Is This is the way it's supposed to be. You've got the world in your pocket, and it looks like you're ready. Childhood dreams, my、oh, child, you're almost there. Pues Justo esta que sonaba, este You Don't、uh, Have to Live This Way, es un tema que, bueno, no aparece en ningún sitio, ni incluso en ese no oficial. Ese tema que estábamos escuchando de Robert Tipper、eh, anteriormente, como sabes, de su álbum New Life, Life Story, que luego sonará algún tema más también. Todavía nos queda un muy buen rato de escuchar buena música, en este caso Robert Tipper.、Eh. Hoy especial dedicado en Vigilante debido al concierto, al festival de rock melódico que será mañana en la Sala Arena. Repito, apertura puerta a siete y media. Estaremos pinchando música. La gente Vigilante. Para que sea un festival totalmente a h o r tanto en música como los grupos que están en el escenario. Como te decía, saldrá primero de Ball. A continuación,、eh, Music Box, ese proyecto de Indigo Balboa y Alfonso Samos con Mario Carreón a la, a la batería. Quiero recordar, que se llama Mario, sí. Que hacen versiones, luego entrará Indy con h u e Carmalion y el guitarrista 91 Suite Paco Cerezo en el escenario. Y para terminar, Robert t u p p e r con una banda de lujo, Pablo Padilla, por ejemplo, con un teclista que vais a alucinar. Eso será mañana ese concierto. No dudes, Ticketmaster tiquetea s a n Records para comprar la entrada, si no, en taquilla mañana, un poquito más cara. Y yo creo que van a sonar temas como este. a Parecía en su primer disco ese Don't Wall Away、eh, un temazo, sin duda. Este, este tema que, bueno, no sabemos si tocará mañana. La verdad es que van a sonar bastante de los importantes, por lo que tengo entendido. Y esperemos que uno de estos、eh, pueda ser esto que estamos escuchando. Y bueno, a ver si ahora sí. Y bueno, vamos a ir con otro tema que compuso y además tuvo bastante éxito para Pat Benatar, aquel、eh, Level Age. Como digo, un tema que compuso para Pat Benatar, este, Level a g que es lo que vamos a escuchar a continuación, pero por primero te v a a saludar otra vez, Robert Epper. Hola, soy Robert Epper y quiero mandar un saludo a los ayentes de Vigilante e o r e l i a e invitarlos a mi concierto este sábado. Esta canción acompaña í para Pat Benadar este, este tema, Level Age,、eh, que es el tema que escuchábamos、eh, compuesto por Robert Tipper. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. También en TuneIn. Búscanos en TuneIn por TuneIn Onda Latina y nos escucharás, además con mejor calidad incluso. Y hoy mismo he subido a Ivox este programa para que te lo puedas descargar y escuchar cuando quieras, por si quieres、eh, recordar para mañana el concierto. La verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo con todas las canciones elegidas en esta tarde. Que yo creo que mañana va a ser un gran día para nuestra memoria. Vamos a ir con el tercer álbum otra vez, No r e s t for the Wonder Heart. Y ahora vamos con el tema Another Place, Another Time, otro de los temas, otra de las canciones que más me gustaba de ese álbum. i n For Me, la verdad es que se me hace dificilísimo escoger algún tema de, de Robert Tipper. Me gustan tantos que es, es imposible. Yo creo que este sí、si、sonará, este de No sin For Me.、Eh, yo creo que sonará mañana en, en el concierto de La Sal Arena. Vamos a continuar, vamos a ir、eh, de nuevo al primer álbum. Álbum que, bueno, yo prácticamente. No sé si va a sonar entero, pero gran parte de él ya ha sonado y va a seguir sonando、eh, porque me encanta. Bueno, me gustan los tres. La verdad es que podríamos elegir temas de los tres. El tiempo es el que es. Y bueno, pues vamos a, poner, vamos a estar hasta las seis y media, 120 minutos. Parece que, que tal, pero bueno, te lias a poner canciones y la verdad es que no terminas. Vamos a ir con, otra vez con el primer álbum. Y esta, yo sí que te digo que la van a tocar si no me subo yo a tocarla. Esta canción, como sabes, aparecía en, en Cobra, en la película Cobra de Silvestre Stallone. La verdad es que le gustaba a Robert Tipper, sin duda,、eh, al amigo Stallone. Y cómo no, cómo no te va a gustar. Yo te había recuerdo cuando sonaba ese tema en la película. Que bueno, pues mira, Stallone no sé si es buen actor o malo, no lo sé, no entro ahí. Pero lo que sí está claro es que ahora cogía para sus películas. Aparte, yo creo que era el hermano un poco el que decía, eh, por aquí. Y bueno, vamos a seguir con esos temas inéditos que te decíamos antes.、Eh, que tenemos. Vamos a ir con uno que sí aparece en el, ese disco no editado, aunque bueno, pues eh, sí eh, lo puedes. Bueno, está, está por ahí, tal vez. Sería más fácil ese no, no oficial,、eh, pero bueno, el, que es el tema Modern Night, que es el que vamos a escuchar. Y luego vamos a escuchar un tema que sí que es inédito totalmente, no lo puedes encontrar en ningún sitio, llamado Chains.、Eh, al principio de esa canción oirás、no, un poquito de ruido, de fondo y tal, pero chicos, es una demo,、eh, tendremos que escucharlo de esa forma. Vamos a ver, como digo, con Modern Night y después Chains. La tengo que conseguir con mejor calidad. Lástima la calidad. Qué temazo este Change Robert Tipper. Un tema totalmente inédito.、Eh, prácticamente imposible de encontrar este tema.、Eh, prácticamente no, imposible de conseguir. Y bueno, pues nada, a ver si se tira el rollo y nos da el tema perfecto este tema Change.、Eh, que bueno, pues a mí me parece un, sin duda un. t e Mazo. Bueno, vamos a continuar.、Eh, vamos a ir, Nos queda un ratito todavía acompañarte en este especial de Robert Tepper.、Eh, como te decía al principio, bueno, pues te hemos contado alguna cosa que nacía en New Jersey y tal, pero bueno, no somos.、Eh, ya sabes que cuando hacemos especiales de este tipo, prima la música más que hablar cosas que, bueno, p u e d e s encontrar en internet. Cuando no había internet, pues había que contarla, pero ahora es bastante más、eh, sencillo encontrar cualquier cosa en internet. t La e n i o n a d o Into the Night, que estuvo nominada al Grammy. También bueno, la de la película Cobra, El Angel of the City, de mazo hace un momento. No hay seguridad, de Rocky 4. Y bueno, tantas y tantas cosas. Qué grande Robert Tepper, cuántas cosas ha hecho. Para que amemos esta música, desde luego cuando salía ese disco en el 86 yo no daba crédito. Un disco de los.、Eh, de verdad y además un disco que lo compré en la época porque, bueno, ya sabes que somos seguidores de la Or desde hace muchísimo tiempo, ya somos un poquito carcas, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay.、Eh, tocaba desde hace muchísimo tiempo la Or d e y ese f u n d o de los discos que además tengo en vinilo. Y de los discos que más me llenó, y sobre todo Si No s o y You Without, con el que abríamos hoy esta, este especial de Robert Dipper. Vamos a continuar, vamos de nuevo a ese primer álbum, que es que tiene que sonar sí o sí. Vamos con otro de los temazos, el Redless Wall de l Noisy Without. Música This w r e s t is real. Fantástico tema que aparecía en la película de Lady b e w a r e Una película creo recordar que tenía un poco de rollo de. no sé.、Eh... Uf, no sé, me estoy un poco despistando. No sé si era algo de, de lobos, no sé. Bueno, la verdad es que hace tantos años, pero sí, he aparecido también en su primer álbum. Y por supuesto, ese s es uno de los temazos, este Rellers Wall, que este sí que no sabemos s i v a a tocar. El Angel of the City sí lo sabemos, n o lo chivamos, pero este, este no tenemos ni idea. Vamos a continuar.、Eh, vamos a ir con otro tema que hizo para Benny Mardon, para aquel álbum del año 80, ese Never Run, Never Hide.、Eh, bueno, el más conocido fue el que sonaba antes, el, el Into the Night. Pero vamos con otro tema que a mí me gustaba mucho de ese álbum de Benny Mardon. e r d ó n ese Magda b e a n Love es el tema、eh, que también componía Robert Tipper. Que la gastaban estos dos en el año 80, Benny Mardos y Robert Tepper, o Tepper, como quieras. Realmente, Stepper siempre lo decimos, porque, bueno, nos han dicho que Stepper, pues Stepper, nos han engañado nuestro inglés, pues lo decimos como es, Robert Tepper. Vamos a continuar,、eh, nos están pidiendo ahora en el muro del No Rise for the Wonder Heart,、eh, ese tercer álbum de, de Robert Tepper,、eh, un tema, Which Way Are We Running, y es lo que va a sonar a continuación. Fuerza le da la guitarra de Michael Thompson en este No Ride for the Wonder Heart. Y bueno, un temazo que nos pedían este Which Way Are We Running, que bueno, increíble. Vamos a continuar, vamos a ir、eh, también a otra petición, nos acciona el mismo en el muro. Era un tema previsto, evidentemente, el que iba a sonar. Pero bueno, vamos a recordar, ya hemos escuchado dos veces en castellano e l amigo Tipper recordándote el concierto, ahora vamos con otra vez en inglés y después el Fighting for You del Modern Magnets, ese dúo que hacían fantástico.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 Está ahí este Fighting for You del álbum Mother Madness, un álbum, como decíamos antes, que tenía gente como Dan Huff. Bueno, vamos a... estamos llegando al fin prácticamente, vamos a poner un par de canciones y ya vamos a terminar en esta tarde. Ahora, después de este tema que va a sonar a continuación,、eh, te contaremos un poco más、eh, de mañana del concierto y ya por último terminaremos con una despedida.、Eh, que bueno, pues mira, si la gente del muro que está ahora mismo quiere elegirlos, hemos elegido un tema, ¿eh? tenemos un tema elegido,、eh, pero bueno, vamos a ver si la gente que está ahí ahora mismo en el muro de Facebook. Hablando, quieren algún tema en concreto, pondremos ese tema y si no, nos despediremos con el que hemos elegido nosotros.、Eh, vamos a ir、eh, otra vez al álbum del 2013, ese álbum más de New Country de Robert Tepper, ese New Life Story. Que bueno, pues、eh, es un disco, la verdad es que bastante, bastante interesante.、Eh, nos ¿no preguntaban si mañana estará a la venta en, la, en el concierto, pues la verdad es que no lo sé, no, lo, es una cosa que no he preguntado.、Eh, supongo que el de Indico y de Ball sí, el de, de Robert Tepper, pues no tengo n i idea, porque a Mayo en CD no le tengo, yo tengo la versión digital. Eh, pero no, no tengo el CD, no sé si salió en CD, creo que sí.、Eh, pero bueno, mañana intentaremos enterarnos si, si, si se i s vende o no. Pero bueno, lo verás, lo verás, evidentemente, cuando entres a la sala.、Eh, bueno, luego te contamos vamos con este de Sumas Two Lots del New Life Historia, que es el álbum Man, New Country de Robert Tepper. Fantástico. Hail, hail, the gangs are here, just as crazy as they were last year. Just trying to wash away a little fear. For a moment, maybe disappear. I close my eyes and h o p e t h a t Something's changing. See you Hasta ahí ese nuevo disco, como te decíamos, de Robert Tepper. Es algo que salía en el 2013. Bueno, no te preocupes. Algunas canciones que tal vez haya, no hayan sonado, porque, bueno, sobre todo de las inéditas. Otro día te las rescataremos las que hayan faltado y te pondremos algún tema más. Pero bueno, lo dicho, no te preocupes,、eh, que sonarán. Las buscaremos, las que no hayan sonado y te las pondremos. Y bueno, está llegado a su fin este especial de Robert Tepper en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. O en TuneIn, te recomiendo, nos escuches por TuneIn, por TuneIn Onda Latina. Y ahí nos escucharás con gran calidad. Y hoy mismo, subido a iBox,、e、el programa. Para que lo puedas descargar. No sé si nos va a dar tiempo a hacer un programa más antes de final de año. Lo vamos a intentar. Prometido queda. No sé si un especial o haremos. No sé. No sé lo que haremos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Sobre todo q u e hemos cumplido tres añitos en esta nueva etapa y no lo hemos celebrado. Qué mal, ¿eh? Ni nos habéis mandado el jamón, ni el vino, ni nada. Mala leche. El、año pasado, bueno, pues es que nos pusimos el listón muy alto. Trajimos a Sailor para hacer un festival, para celebrar nuestro segundo aniversario y este año se ha acabado el dinero. Pero bueno, lo que sí haremos, es broma, haremos un especial o algo para celebrar, aunque sea tarde, haremos un especial. Bueno, lo dicho, mañana. En la sala Arena, Heineken, antigua Heineken,、eh, Marco Aldani, no sé cómo narices se llama, sala Arena, Sacabón, p l a t a España, a las siete y media, apertura de puertas del Melodic、eh, Festival Rock, este que ha preparado Indigo Balboa y, bueno, pues、eh, una productora y demás. Nosotros no tenemos nada que ver,、eh. simplemente mañana estaremos, eso sí, pinchando buena música, si no hay ningún contratiempo. Y no nos regañan los de la sala, estaremos allí pinchando. Desde la apertura de puertas y durante los cambios de grupo y demás, intentaremos satisfacer a todo el mundo. Pero eso sí, a h o r y melódico, no va a sonar otra cosa. Que ya bastante underground somos. Lo he dicho, mañana tendrás. Como primer,、eh, primer grupo saldrá Deval. Posteriormente tendremos a Misuipox, ese proyecto del amigo Indigo Balboa, con el cual、eh, bueno, pues、eh, comparte con Alfonso Samos. Bueno, Hacen versiones bastante bastante interesantes, ¿eh? te vas a sorprender. ¿eh? Y yo creo que te van a dar ganas de ir a, en un futuro a, a ver Alfonso Samos, como sabes, es músico, escritor y productor de gente como ella Baila Sola, Luz c a s a l o Nelly Furtado, gente de otro rollo, pero bueno, un fantástico músico. Gabriel Deval y David Eric Criado formarán Deval para hacer ese concierto. Posteriormente tendremos, como digo, Music b o x después Indico. Con Paco Cerezo, ex 91 Suite,、eh, ya sabes, el componente también de ...de Índico junto a Índico Balboa, son los dos componentes. Y bueno, pues los demás son gente nueva, sorpresas vas a tener en ese concierto, te aseguro que muy buenas. Y después, para terminar, como no, Robert Tepper. Por cierto, hay algunas entradas Meet and g r i h por si esas entradas p i t por si te apetece. No sé si tendrán, ya quedarán, pero bueno, yo sé que hay gente ya acogida. Bueno, se llevará un cartel del festival,、eh, calidad fotográfica firmado por todos los artistas. Y bueno, además también conocerá a Tipper, se hará fotos, chalará. Es un tío majísimo, ¿eh? Y lo dicho, ya saldrá a la escena Robert Tipper con Pablo Padilla a la guitarra. Impresionante Pablo Padilla. Y bueno, ya veréis qué teclista, qué batería. Bueno, va a ser un conciertazo, ¿eh? Sin duda, ¿eh? según creo en los ensayos, se salió, ¿eh? O sea que tenemos unas ganas locas de verle mañana. En Madrid. Y hay que apoyar esto, chicos. Es a o r puro y duro. Y no me valen las historias de que si, ta, que si tengo una cena o si tengo、eh, que sacar al perro. Esto no es así. Cuando uno ama al a o r r o no puede dejar de ir a ver a Tipper. Eso te lo aseguro. Yo, por lo menos, vamos, haría lo que fuera. Y te aseguro que mañana tengo razones. Tendría razones para no, no haber ido, pero no. Evidentemente. Si hay alguien que se molesta, como sí, Cindy g en traer bandas de este tipo, o grupos o solistas, hay que estar, eh. Hay que estar, chicos. 20 euros te lo gastas en dos mierdas de cervezas. Y bueno, ya que me ha entrado la pena, por gorda... de. Porque sí, es que a veces leo algunas cosas que me pongo de mala leche, pero bueno, es que es así. Qué bien, que c u a n t o apoyamos, pero luego, con cualquier excusa tonta, nos vamos a un concierto. De este tipo, ¿eh? que es único en Europa, y yo diría que en el mundo de Robert Tipper, ver a Robert Tipper encima de l e s c e n a r i o Bueno, pues nada. El que se lo pierda, pues eso, ya sabe. Bueno, gracias por haber estado ahí durante todo este tiempo. No te olvides, ves mañana sin duda. Y vamos a despedirnos con la canción que hemos, habíamos elegido nosotros y también nos habían elegido en el muro, que es la balada del primer álbum, Easy We Out, de ese álbum del año, c h e n d y s e Enseguida, That What、uh, You Call Loving. Con este tema nos despedimos en este especial de Revertipper. Hasta muy pronto de nuevo en Vigilante. Gracias, un abrazo, chao. Bye. Determined.